Llegan los ojos. s d o n d e no llegan los ojos? s d o n d e no llegan los ojos? En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el.、FIFA. La noche en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Epuyén, en Villa Regina, en Los Toldos, en Junín, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado. Pero será la tarde, señor Hernán, en Jujuy. El crepúsculo en Esquel y la mañana en Río Negro y en Capilla del Monte. s í Desde allí, desde todos esos puntos, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos en procura de alguna otra civilización como la nuestra que pueda apreciar eclipses de sol. ¿Usted estuvo atento hoy? Estaba durmiendo. Bueno, se lo perdió. Eclipses, seguramente de, de, de varios soles, como tres eclipses. Bueno, poco complicado <ríe> imaginarlo, pero bueno. Seguramente es tan vasto el universo que se pueden dar todo tipo de combinaciones posibles. Desde todos esos puntos, como habíamos dicho, viaja nuestro mensaje al cosmos. Allí, seguramente, alguna otra civilización pueda recibirlo, decodificarlo. Y probarnos de esa manera que no estamos solos en la inmensidad. El tipo de esfera de Dyson es la favorita de los escritores de ciencia ficción. Una estructura sólida y en un solo bloque, creada artificialmente por una civilización avanzada que rodee a una estrella. Varios autores, entre ellos el mismo Freeman Dyson, han señalado que tal estructura es físicamente imposible. En primer lugar, por las enormes tensiones que debería soportar el material con que la construyeran, incluso si ésta estuviera relativamente inmóvil y no rotase. Insistir con esa idea. e s e l pasatiempo favorito de h Erna á Yunes, aunque él dice que no es ningún molesto. 飽きてた桜いのもどかん。ó c u o s e s c u o s em d i e u a d i s a a a o o coração。c o o presente Sin cansar, b e s a e s a r Dó, dó, do, dó, do, n d e no llegan los ojos. Dónde no llegan los ojos, ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. voz, voz, voz Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de. ¡Bam, bam, bam, bam! Mirando al infinito, se nos puede escuchar en internet a través del retorno del gigante radio show de mi querido amigo Gustavo Bolasini y www.fmlaporteña.com. Un Gran saludo a Hugo Pelen. g Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, frecuencia cero. La mega estructura imaginada por Dyson. Sería inestable al no estar realmente en órbita alrededor de un astro principal. Para poder simular la fuerza de gravedad, y esto solo en las regiones ecuatoriales, sería necesario hacerla girar, lo cual agravaría las tensiones que el material debería soportar. Cuando se habla de este tema, se piensa si la Luna no sería una estructura artificial. Creada por alguien que obedientemente respondió a la instrucción: Ilumíname.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 Seguirían probablemente un patrón de consumo de energía similar al de los seres humanos y construirían su propia esfera de colectores. Lograr tal sistema sería propio de una civilización del tipo 2 Kardashov. Si por casualidad nos encontramos con alguno de tales extraterrestres, s í no, no no es Edgar d o l Cielo ni Leo de Montenegro, ¿eh? otros. Seguramente lo primero que se nos ocurriría preguntarle sería: ¿tú quién eres? Señales de radio en procura de alguna otra civilización. Big Big Big Bang En algún lugar de u n i v e r s o se escucha el Big Bang. Señales de radio llevan nuestro mensaje a partir de 89.3 FM c a m con Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos. 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut. 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe. Y 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita. La presunción de la existencia de una mega estructura en la cercanía de una estrella. O el avistamiento de una supuesta inmensa roca alargada surcando nuestro sistema solar, hace que, aunque la evidencia diste mucho de ser concluyente, que los científicos se vean por primera vez ante un indicio de que pueda realmente existir una civilización avanzada en el espacio exterior. Un pueblo altamente tecnificado. Quizá de verdad hay alguno. ああ。味 For one word I spoke, I heard the call Cause there is somebody there I know There is somebody With all the worlds unfolding, unraveled and exploding It was always so I'm rolling and I'm tumbling Through all your fields of plenty, here I go c o m e on Somebody there, I know The r o a d calls to my heart En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Un titánico suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. m i La l o n e de s ñ o s La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Bang. Bang. Se escucha Big Bang a través de 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.3 Radiocultura en Santa Fe, 99.9 Focus FM en Epuyen, Chubut, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, 101.7 FM Mestiza en Junín y 103.5 FM Salto Encantado en Misiones y, por supuesto, en el streaming de frecuencia. Zero. Que exista alguien más podría ayudarnos de algún modo a hacer frente no sólo a la muerte de la Tierra, sino a la del cosmos entero. Aunque nuestro universo es todavía joven, podemos prever un futuro lejano en el que nos acerquemos al Big Freeze, cuando las temperaturas estén. Dramáticamente próximas al cero absoluto, y ya no haya cielos azules. Donde puedes pensar sin cansar, do, do, do, Donde no llegan los ojos, ¿Dónde ¿Dónde llegan los ojos, ojos, ojos se puede oír nuestra, voz. Puede oír nuestra voz. Voz, voz, voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. Si llegamos al Big Freeze, las temperaturas estarán en el cero absoluto y toda la vida. Tal como la conocemos, dejará de existir. En esos momentos, nuestra tecnología podría estar lo bastante avanzada para permitirnos salir del universo y aventurarnos en el hiperespacio hacia otro universo más joven, si es que existe. Quizá antes de ello, sea conveniente tomar el micrófono e intentar buscar a alguien. Llamando a todas las estaciones. Bang. La física teórica admite la idea de que nuestro universo pueda ser una burbuja flotando en un multiverso de otros universos burbuja. Puede que entre los demás universos de ese multiverso exista un nuevo hogar para nosotros. Al contemplar esa multitud, es posible que se nos revelen los grandes designios de un hacedor de estrellas y tengamos que cumplir las reglas. You want to kick yourself for letting things get this far? You get no thanks at all. It's just a double edged sword. We try to keep ourselves detached. It's clear who hopes. a Now you're washed up on the shore.、So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 Algún día se harán realidad absolutamente todas las fantásticas proezas de la ciencia ficción que fluyen en forma permanente de la sobreexcitada imaginación de algunos soñadores.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 La, la, progresivo La Lata, sí, que cumple años, s ¿eh? Años de este fantástico grupo de admiradores, de artistas de, del rock progresivo, de la música en general, l ¿eh? Un fantástico grupo, ¿eh? exactamente así lo festejamos. Y también a Siempre Rockeros, que es también otra lista desprendida de esta, con muchos amigos, ¿eh? José Luis Castaño, Roberto Pulche, i Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Alex Entana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa. Un gran saludo a Marcela Escorca, que siempre nos invita a todas las conferencias de prensa y realmente sí, sí. extraordinaria persona.、Eh, un gran saludo a Phil Spalding, ¿eh? integrante de、G、GTR. s í Que escuchamos hoy en la noche con Steve Hackett y bueno, el maestro Steve Howe,、eh, un bajista extraordinario. Nos saludó por Facebook, así que le retribuimos nuestro afecto desde aquí. Seguramente todos estarán viendo a Steve h o w a r d cantante de Marillion, que viene solito este fin de semana. Será eso、sí. al departamento de edición de Frecuencia Cero. Un gran agradecimiento a la figura de Leo Montenegro y Edgardo Aucielo. Aunque andan perdidos por ahí, pero le dejan todo el trabajo a Hernán Yunes. ¿eh? En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire. Hernán Yunes Malagrino, el único operador que tiene locutora, se va. ¿Se va la locutora? ¿La despidió? ¿O no, no le pagó? <risa> Seguramente. Dirección General h e r n á n d a Isich. Colaboran aquí en el piso Lucas y Javier, que no te deja pasar una. Por supuesto, sí, así es. Una realización B y Asociados para Frecuencia Cero. Tengo que apurarme porque viene Matías, ya está por ahí, ¿eh? Podés comunicarte con nosotros a través del mail b i g b a n a f r e c u e n c i a c o c o m a r o visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar. d Será hasta la semana que viene. Chao.